...bancos y banqueros... ...y el desastre financiero de Chencho García. Cuando Inocencio García, alias Chencho... ...fue sentado en la silla eléctrica aún no lograba entender cuál había sido su error. Se le oyó decir un juramento extraño antes de que la corriente de 5.000 voltios achicharrara su triste vida. Y sin embargo, aquel día, cuando le dieron la noticia, Inocencio se consideró el hombre más feliz del mundo. Uh -huh. Y el que madruga, Dios lo ayuda. Inocencio García, pequeño, calvo y bigotón, se levantó como todas las mañanas. Para gran sorpresa suya, su mujer le tenía preparado el desayuno. ¿Eh? ¿Pero qué te pasa, niña? ¿Estás enferma? No, ¿Qué? ¿Acaso hoy es mi cumpleaños? ¿Por qué dices eso, Chencho? Bueno, porque desde que nos casamos... Es la primera vez que tengo el café a tiempo. Ay, no sé, Chencho. ¿Eh? Hoy me siento tan, uh -huh. tan contenta. Como si algo muy bueno fuera a sucedernos. Uh -huh. El corazón me dice ah, que... Ah, tú y tu fantasía. Pero no era fantasía la camisa que se puso Chencho. ¿Eh? Caramba, pero... Hay... Uh -huh. Pero si tiene todos los botones. Ah, no. Esto es un milagro. Tampoco era fantasía la mariposa blanca que vio posada en el carrito de los helados. La buena suerte venía corriendo hacia Inocencio García, el heladero. ¡Inocencio García! ¿Pero qué, qué, qué te pasa? ¿Eh? Ya, usted es inocencio, García. ¿Pero, ¿pero, hasta ahora, hasta ahora eh, sí, pues. ¿El vendedor de lado? Bueno, ¿de qué lo quiere? ¿De vainilla? ¡Felicidad, señor! ¿Eh? ¡Felicidad! ¿Qué, qué, qué? Que yo fui el que le di la noticia. No, no se vaya a olvidar de mí, ¿eh? Sí, loco. Me... ¿Pero qué noticia, muchacho? Que, calmate, calmate. Toma ello y hablar Se sacó la lotería. ah Inocencio García se sacó la lotería. ¿Qué dices? ¿La lotería, señor la, ¿La lotería? El premio gordo en serio. No. La, la lotería. Sí, será posible. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Te lo dije, Chenchito, te lo dije! ¡Te lo ¡Ay, Dios mío, el corazón no habla, pero adivina! Ay, ay, ¡Ay, Dios bendito! ¡Virgen de los desamparados! ¡Al fin te acordaste de nosotros! Sí, no era sueño ni fantasía. Inocencio García, un pobre vendedor de helados, se había ganado un millón de dólares contantes y sonantes. En el barrio de Chencho se armó el alboroto. Todos vinieron a felicitarlo y a recordarle que eran sus amigos. Bueno, bueno, Chencho, y ahora hablando en confianza, ¿qué piensas hacer con ese dineral? Pues fíjate, pues, que no sé todavía, vecino, que ha sido... Ha sido... Ha sido tan grande el susto, pues, que hasta ahí me ha dado. Tienes que comenzar una nueva vida, Inocencio. Yo te aconsejo que compres un terrenito, una casita y a vivir tranquilo. Bueno, demasiado tranquilo he vivido toda la vida, vecino. Si yo... Bueno, yo no he hecho otra cosa que, que empujar este carrito. No, hombre, ya, de vender helado, ya, no, ya me cansé. ¿eh? Pues, pues, el dinero. Mételo ¿Mm? en el cochón Y así tenemos para ir a la cantina... ...todas las noches. ¡No! ¡Salud! No, no, hombre, no, en el colchón no. Claro que no. Eh, ¡Meta ese dinero en un banco, vecino! ¿Ah? ¡Ese! ¡Es el mejor negocio de todos! ¿En, en un banco, eh? ¡Claro! Digo. ¿Pero ¿cómo, cómo en un banco? Pero sí, hombre... ¿Para qué? ¿Cómo? Para que le dé interés, vecino. ¿Pero, pero qué interés, hombre? ¡Qué eh, caramba, chencho! No me diga que usted no conoce cómo funciona un banco. Bueno, vecino, le voy a decir... El único banco que yo conozco es el del parque. No, no, no, sí, no, no, no. hombre. Que mi mujer y yo lo tenemos gastado, gastado de tanto sentarnos ahí los domingos. <risa> Ay, las cosas que tiene usted, chévere. No, no, si sí, se lo voy a explicar. Mira, en un banco usted mete su dinero, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí. Mete 100 pesos, digamos. 100 pesos. Eso, y los ahorra ahí. Y al cabo de un año, escúcheme, uh -huh. va, los busca y ya tiene 110. ¿Cómo? El, ¿110? Decir, sí, uh -huh. el 10 por cada 100, Ajá. o sea, el 10%. Uh -huh. Esos son los intereses, uh -huh. hombre. Hombre, caramba, yo no sabía que el dinero tenía ahí. <risa> Pero dígame una cosa, Venga que se lo explico. ¿De dónde saca esa gente los 10 pesos que después me dan a mí? Pues de darle antes los 100 que usted metió en el banco a otra gente. ¿Pero a qué gente? A los que necesitan pedir prestado. ¿Mm? El dinero que usted ahorra en el banco. ¿Mm? Ellos lo prestan con un interés más alto. Vea, vecino. Quiero que me disculpen. Pero yo soy un vendedor de larga. Hombre, hombre. Escuche que yo se lo explico. Si sí, es muy fácil. A ver... Usted les da 100 pesos. Yo le doy 100 pesos. Es, ahorra 100 pesos. Claro. El banquero le ofrece 110. ¿Entiende? Pero antes de dárselos, el banquero le presta los 100 suyos a otro. Ah. Claro, y a ese otro le cobra por prestárselo, vamos a decir, uh, 120. ¡Oh, asco! 120. Ah, o sea, el otro paga después los 120 pesos. Ajá. A usted le pagan los 110. No 120. Eh, no, no, a usted le dan los 110. Ajá. O sea, el banquero se queda con los 10 pesos de diferencia. Ahí está. Ese ah. es el dinero mansito. ...sin trabajar oh, mucho... ¡Ah, oh, hombre! Oh, ¡Sí, hombre! ¡Ahora sí que le agarré, vecino! ¡Ay, qué si fácil! Mm. Hombre, esa gente tiene la mollera bien puesta... ...¿no cree usted, vecino? <ríe> un banco vive de los ahorros y de los créditos... Uh -huh. ...recoge con una mano... ...presta con la otra... <ríe> <ríe> ...y eso sin, sin entrar a hablar de las inversiones... ¿eh? ¿De, de qué dijo? Las sí. in inversiones... ¿Pero qué inversiones, ¿eh? Ay, Chencho, ¿pero en qué mundo vive usted? Bueno, es que no entiendo. Un... Eh, che, mire, si el banquero tiene mucho dinero en el banco, Ajá. pongamos por caso un millón de dólares. ¿Un millón? Un de... millón de dólares de la gente que ha ido ahorrando ahí. Ajá. Pues el tipo opera. ¿Cómo que opera? Claro que opera, que invierte, que compra un terreno a cuatro, lo vende a ocho, Ajá. compra una casa de apartamentos, la alquila... Otra ciega con el dinero ajeno, para sacarle una buena tajada, ¿entiendes? Ah, ¿con qué esas tenemos? Claro, vecino, los ¿Eh? banqueros hacen lo que les da la gana con el mundo. Tienen queda? el dinero, y mucho. Y vecino, hombre. usted sabe que por la plata baila el perro. No, no, no, no, no, si sí es cierto, si sí es cierto. Sí, la vida. Vecino, y, y, pero... Óigame una cosa aquí, pues, eh, dígamelo pero clarito, clarito. ¿Y todo ese cambalache sí. está permitido? Pero, ¿cómo no, compadre? ¿Eh? Si hay licencias, hay permisos. ¿Ah, sí? Todo eso está autorizado. ¿Será? ¿eh? Eso, eso es lo que se llama la libertad financiera. ¿Libertad financiera? ¿Mm? Hombre, está interesante, ¿no? <ríe> interesante. Ay, entonces, Chencho, ¿se decide a meter su dinero en el banco? ¿Qué, qué, ¿Qué me dice? Mm, vea, vecino. No, vecino, no. No. Es que no. Me decido mejor a. Me decido mejor a, a poner yo mismo un banco. ¡Ay va! ¡Sí! Y no precisamente en el parque. Y así fue como Inocencio García se decidió a pasar de heladero a banquero. Chencho iba a entrar en el gran mundo de las finanzas. Pero, Chencho, ¿tú crees que esto salga bien? Bueno, pues ya salió lo más difícil que era ganarlo la lotería. Es que estoy muy preocupada. Sí, pero ahora todo vendrá sobre ruedas. Ay. ¿Tenemos el dinero para arrancar o no lo tenemos? Que sí, que sí. Ah, El capital inicial, como dicen ellos. Pero, Chencho... Confía en piensa... mí, confía en mí, ya, ya. A ver. Confía en Chencho. Ya. Ahí está. Uh -huh. En Chencho García, todo el mundo confía. ¿Eh? No. <risa> Acuérdate para la propaganda. Es muy arriesgado, Chencho. Te voy a decir una cosa, mujer. ¿Qué? Quien no cae, no se levanta. Bueno, bueno. Así bueno. decía mi abuelo. Ya, tu abuelo se cayó <risa> en una alcantarilla y todavía lo están buscando. <risa> bueno, anímate, mujer, anímate. Ay. No dicen que es el mejor negocio. Ya, ve para adelante, para adelante. Tú serás. La cajera del banco. Qué claro. lindo suena, ¿eh? ¿Qué? Yo... La cajera del banco. Pero... Ya estás en nómina, ya estás en nómina. El banco, ¡Chencho! Esto va a salir bien. Tengo no. la gran corazonada. ¿Y dónde vamos a poner el banco, Chencho? Eh, bueno, eso es lo que me preocupa, fija. Claro. Eso ¿Dónde? es lo que me preocupa. Ya. Aquí en el barrio todos son unos muertos de hambre, ya los viste cuando no, no, no, ¿verdad? no. roban aquí. No, no, no. Aquí todos van a sacar. Claro. Tudititos van a sacar y nadie bueno. va a querer meter. Ya. Lo que sí. Ay, Aquí no ahorra ni el alcalde. Bueno, ni el ¿qué? alcalde. Entonces, bueno, yo con qué opero, a ver, ¿con qué opero? ¿Y, y, y dónde? En la capital. Bueno, pues, podría ser. Ya. Podría ser. Sí, eh. Allá mejor. Pero, pero te voy a decir una cosa. Este país, este país es un patio. ¿Cómo? Sí, todo el mundo me conoce. Ay, eso es verdad. Yo le he vendido helados hasta la hija del presidente. Ay, ya ves. Y entonces, ¿dónde? Bueno, <coughs> Yo que después loco. de estudiar la situación financiera, ¿eh? se me ha iluminado el coco. Okay. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Irnos al extranjero. Irnos a poner un banco afuera. Pero, sí. chencho, ¿estás loco? No, si no hay ninguna locura. Afuera nadie me conoce. Confiarán más en mí. Vendrán a mi banco con sus ahorros. Ya, ya. Y yo, y yo, ¿ya te imaginas? Agarro por aquí ya. y presto por allá. Ay, ¿por Invierto aquí, ay, Dios, Dios, Dios. convierto allá. Ay, ay, ay, opero. ¡Ay, ay, ay. Está <ríe> chiflado, Chincho García! ¿Eh? Si nos vamos fuera, ¿quién mantiene a mi mamá ¿Eh? y a mi abuela y a la tuya y a la, pues, sufrir, tranquila, la pobrecía, tranquila Tranquila, no sé tranquila, qué... tranquila, tranquila, mujer, tranquila. Dios mío. Ya les enviaremos dinero ay. y no serán tres pesitos de lado. No, no, no, sino mucho, muchísimo dinero. Les mandaremos los beneficios del capital invertido desde allá. ¿Y dónde allá? En Nueva York, claro. ¿En Nueva York? ¿Dónde está el gran dinero del mundo, niña? En Nueva York. Pues se le me metemos vuelto. nuestro banco en el mismo se mondongo vuelto, de los Estados Unidos. Se ha vuelto ¿no? totalmente loco. Pero <ríe> Chencho, por deja favor. Los no? después, deja los Ay. peros para después. Deja los peros para después, niña. Prepara la maleta. ¿Pero Prepara no lo... la maleta. Mira, ah, te... eh, y comprame un, comprame un diccionario de esos para ver si aprendo sí. inglés en 10 días. Pero ¿eh? ¿Cómo va? Moni, Moni. Money. Por... Give me one cigarette. I love you. I love you. I love you. I <ríe> Inocencio García no tuvo problemas en conseguir la visa para viajar a los Estados Unidos. La embajada norteamericana, cuando supo el respaldo económico que tenía, se la dio inmediatamente. Oh, yes, yes. ¿Y a dónde piensa ir con tanta plata, tanto dinero, Mr. García? ¿A Disneylandia? ¿A Disney World, eh? Te fijas, mujer, ya. Viste, me llama Mister. Eh, pues no. ¿Ah, no? Eh, pensamos ir a New York. A New York. Manhattan. ¿Eh? Manhattan. A Manhattan. Oh, nos alegramos <ríe> mucho. Eh. Y que la pasen muy, muy bien, Mister García. <ríe> Gracias, <ríe> y me saluda a la Estatua de la Libertad. Ah, ok, ¿eh? pero <ríe> Inocencio García y su mujer llegaron a Nueva York Con el dinero de la lotería alquilaron un local Compraron mesas, máquinas, talonarios, una caja fuerte ¿Y cómo se va a llamar el banco, Chencho? Pero ve es que pregunta, ¿qué nombre mejor que el mío? Banco de Chencho García, abierto de noche y abierto de día ¿Te parece bien, ah? ¿eh? Suena bonito. Suena bonito, ¿verdad? Mm. Ay, a mí me, me gusta, gusta ¿por qué sí, no? Sí. Uh -huh. Aquí está un latinoamericano honrado mm. que viene a correr la misma suerte que sus socios, los banqueros de Estados Unidos. Sí, sí, <risa> eh, tienes que comprarme una corbata, mujer. ¿Una corbata? Pero, ¿cuándo has visto tú a un banquero sin corbata? Ah, verdad. ¿Y qué más necesitamos, Chencho? Bueno, pues te voy a decir, pues nada más, niña. Ah, bueno. Sí, todo, todo está listo. Ya. Ahora solo faltan los clientes. Ay, Dios mío. Tal vez por el nuevo nombre, tal vez por la buena estrella que acompañaba a Inocencio García, los clientes comenzaron a llegar desde el primer día. Mm, ya van llegando, mujer. Ay, Dios mío, qué te No oye, suerte. no oye. Ay, mío, Funcionó Dios, Dios, la favorito. propaganda en la esquina. Good ay, morning. Ay. Good morning. Good morning, boy. Eh, claro que voy, claro que voy. Good morning, señora. Adelante, adelante. Gracias, gracias, mijito. Eh, ¿Usted es americana, señora? Oh, claro que sí, mijito. Ah. Pero estuve casada con un puertorriqueño uh -huh. y algo se me pegó de la manera de hablar de ustedes. Ve, qué bien. <risa> claro. ¿Y <risa> en qué podemos ayudarla, señora? Good morning, sir. Hey, good morning, señor. Eh, bueno, si quiere hablamos eh, en inglés. Oh, es lo mismo. El dinero no tiene idioma. Ah, oh, claro que no. <ríe> bueno, ¿en qué podemos servirle, señor? Ay, Chencho García abierto de noche. Y abierto de día. Uh -huh. ¿Ves, mujer incrédula? Ya. ¿Te fijas? Uh -huh. En la vida, todo es cuestión de decidirse, de lanzarse al agua. Ay, ya. Para ser el primer día, hemos tenido mucho movimiento. A ver, ¿cómo fue? Siete cuentas de ahorro abiertas, cinco créditos. Ajá. El negocio funciona, chanchito. Creo que vamos a cerrar ya. Ya, ya. Y ahí son casi las 12 de la noche. Uy, qué tarde. Y mañana hay que abrir temprano. Claro que claro, ya voy a dormir. Ay. ¿Y quién será a estas horas? Bueno, tenemos que ser fieles a la propaganda. Ya, pero... Chencho García, abierto de noche y abierto... ¡Policía! ¿Eh? C ¿Cómo dice? Policía. Eh, po policía. Policía del Estado de Nueva York. Eh, Documentación, please. Eh, eh, ¿My passport? Sí. Eh, eh, yeah, yeah. Eh, mujer, sí. Eh, ¿trae los papeles? Sí, enseguida, enseguida. Eh, Mister policía, ¿pasa algo? <risa> Latino, ¿verdad? Pues Sí, uh -huh. señor, latinoamericano. Uh -huh. Bueno, ustedes en el norte, uh -huh. nosotros en el sur. Uh -huh. Pero una misma América para todos. Este banco es ilegal ilegal. Sí. Todos los papeles están en regla, señor. Residencia, licencia, sí. sí. vea, vea. Comprar... ¿Qué hace usted en este banco, señor García? Eh, bueno, bueno, lo que hacen todos los bancos, presto dinero, guardo los ahorros. <risa> los ahorros del pueblo norteamericano. Bueno, ¿y quién más van a hacer? Pues si estamos en Norteamérica. <risa> ¡Qué simpático! ¿Y qué piensa hacer después con el dinero guardado? Lo mm. que hacen todos los bancos, invertir, comprar, vender... ¿Operar? Y repatriar capital. ¿Repa qué? Repatriar. Re... Mandar el dinero a su país. Pues, por supuesto. Si es que tenemos ahí a la familia... ¡Acompáñame! ¿A dónde lo acompaño? Usted está preso, señor García. ¿Y yo qué? Y usted también, pero, señora. Pero, pero, es cómplice del crimen. Pero, pero, pero, pero, pero, pero, ¿De qué crimen me está hablando usted? Un crimen contra la soberanía de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Ay, Dios bendito, virgen de los desamparados! Eso mismo, señora. Encomiéndese a todos los santos, porque su caso es grave. ¡Gravísimo! Escándalo en Nueva York. Un ciudadano latinoamericano de 40 años, conocido como Inocencio García, pretendió instalar un banco en la calle 38 de la ciudad de Los Rascacielos. Su propósito era canalizar capitales norteamericanos hacia su país de origen, delito este penado por las leyes federales. El fiscal ha pedido 10 años de cárcel para el detenido, mientras los miembros del jurado están aún deliberando la sentencia. Señores míos, nunca en la historia de los Estados Unidos se vio nada semejante. Aquí han emigrado drogadictos, borrachos, violadores. Pero este crimen es todavía mayor. Porque un asesino mata a dos o tres. Pero elementos como el señor García acabarían matando a la nación entera. Estoy muy de acuerdo con usted. ¿Qué ocurriría si nuestros ciudadanos empezaran a poner sus ahorros en manos extranjeras? ¡Es intolerable! Toda la ciudad comenta el caso. Apliquemos un castigo ejemplar. El fiscal ha pedido 10 años de prisión. ¿10 años solamente? ¿Y al salir de la cárcel, qué se le ocurrirá hacer a ese García ponerse de candidato a la Casa Blanca? No, señores, no. La mala hierba se arranca de raíz. Señor García, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pues, sí, sí, sí yo, yo no he hecho nada malo, señor juez. Por mi madre, que aquí, aquí hay una equivocación. Uh -huh. Claro que sí. Mire, yo, yo tengo un dinero que me gané en la lotería de mi país. Uh -huh. Vine aquí, pues, yo vine legalmente. Uh -huh. Trabajé legalmente. Puse un banco legalmente. Ilegalmente repatrió el dinero de nuestros ciudadanos hacia América Latina. Bueno, es que le voy a decir una cosa, señor juez. Yo, yo no he enviado nada todavía a mi familia. Pero, pero... Pero ya tiene en su mano el cuerpo del delito. ¿Pero qué, qué, qué cuerpo? El dinero ahorrado con tanto sudor por los trabajadores norteamericanos. Pero vea, eh, señor... ¿Usted no sabe que hacer eso está terminantemente prohibido por las leyes de los Estados Unidos? Pero, señor Joel, la libertad financiera dice que... El... Libertad financiera habrá en sus países, pero aquí no. Pero, se, pe, pe, pero según la libertad financiera... Señor García... Los banqueros somos nosotros, pero, señor, ¿entiende? Pero... Esas son las reglas del juego. ¿Y qué puedo hacer yo con, con mi millón de dólares? Métalo en nuestros bancos. ¿Ah? Le daremos un buen interés. O si prefiere, ponga una heladería. Bueno, pero Personalmente yo... me gusta la vainilla. No entiendo, señor juez. En, en, en mi banco yo... Señor lo... mío. Usted va a sentarse ahora en otro banco. Pero vea, señor... Esta corte de justicia... ...condena al acusado... ...Inocencio García... ...a la silla eléctrica... ¡Pero, señor! ...y con cinco mil voltios. Llevaron a Inocencio García... ...alias Chencho... ...a la silla eléctrica. Le amarraron cables a las muñecas y a los tobillos... Antes de acabar su triste vida, se le oyó decir un juramento que los policías norteamericanos no pudieron comprender. ¡Hijo de puta! ¡Pobre Chencho! ¡Qué calamidad tan grande sí, le vino encima! Yo le había tomado cariño al flaquito sí, ese. También. No llores solo por Chencho, señora. Llore por todos nosotros los latinoamericanos que si no somos bobos, Lo parecemos. Porque manera. ellos sí vienen aquí a poner sus bancos eso, y a llevarse sí. nuestro dinero eso hacia sí, los Estados no Unidos un polvo, y hacia eh. Canadá y hacia Inglaterra y Suiza y hacia España y hacia Francia. Sí, todo el mundo, menos Se mal. llaman Chess Manhattan ah, Bank ah. y National City Bank sí, y eh. Bank of America. Ah. Tantos y tantos idiomas y tantos nombres. Y nadie los mete presos no, ni los lleva a la silla eléctrica. No, nadie. Al contrario. Van de banquete en banquete Ay, y tienen alfileres de oro El en sus corbatas. Mío. Vamos, la ley del embudo. Lo ancho para ellos, lo estrecho para uno. La, bueno, uh -huh. ¿saben qué voy a hacer yo? No, voy a sacar mi dinero de esos bancos. Ajá, ¡Ajá, Con que también usted tiene sus ahorritos, ¿eh? Y no lo había dicho. No, mire, señora. <risa> Con mis ahorros no compra usted ni una licuadora. No, no sé, no Pero sé. Pero estos cuatro pesos viejos que tengo... Los voy a sacar del banco gringo y los meto en uno nacional. ¿Y está, está seguro bien. usted, señor? ¿Está seguro usted que será nacional? Me imagino. Ah, mm, no se fíe. Los bancos extranjeros operan con nuestra plata. Uh -huh. Y una de las operaciones que hacen sí. es comprar los mismos bancos uh -huh. nacionales. Así que no tenemos ah, sí, sí, sí, sí. Le dejan el nombrecito que tenían antes: Ay, Banco de Comercio, de ricos. Banco Continental. Banco del Pacífico y del Atlántico, Dios, pero son Dios. también extranjeros. Oy, por, bueno. por lo que veo, esos señores lo tienen todo: uh -huh. las industrias, sí. las compañías, sí. los bancos, el dinero de ellos y el dinero de nosotros. Es que nos tienen agarrados por, <risa> por las narices. <risa> sí, sí. El dinero de los latinoamericanos se fuga a través de los bancos. Uh -huh. La fuga de capitales es tan grande sí. que en 1985. Llegaba ya a 160 Qué mil barbaridad. millones de dólares. Sí, oíganlo bien, 160 mil millones, Mi una montaña de dinero. Ya lo creo. Y en esa montaña se va el ahorro, se van las ganancias, claro. se va el sudor de nuestros millones de trabajadores. ¡Qué barbaridad! Ni modo, estamos fritos. Bueno, y eso es lo que se sabe. El dinero que se fuga con trampas y trapizondas y nadie se entera. Mm. Uh -huh. Esa es otra montaña mayor aún. Bueno, yo digo que si todos los ahorrantes nos unimos ¿Y retiramos nuestro dinero de esos bancos abusivos? Pero, señor, eso lo hace usted que tiene moral y lo hace su vecino. Uh -huh. Pero usted cree que los peces gordos, los empresarios, los politicones, ¿van a hacerlo? ¡Qué Aquí, va! Esos dólares, ponen su dinero en manos extranjeras. Es cierto, es cierto. Y si después el país no tiene dinero para escuelas ni para nada, ¿qué se hunda? Ah, pero si todos nos uniéramos... No sea inocente, señor. ¿Quién es? Yo lo fui ¿Qué es eso, demasiado. ¿Qué quién habla ahí? Inocencio García, ¿Qué? desde ¿Qué? el más allá. Chencho. Desde acá arriba, las cosas se ven claras, clarísimas. ¿Y cuál le parece a usted, don Chencho, que sea la solución a todos estos problemas? Eso se arregla con otro banco oh, ¿con qué banco, Chencho? ¿Con qué banco, mandantes, pa' allá? Pa' operar de otra manera 500 años Y siguen abiertas las venas de América Latina Una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.